Bueno, y nos vamos a un tema, siempre decimos que queremos dar cobertura, terminamos las entrevistas diciendo manténgannos al tanto, sí. y bueno, justamente en este momento vamos a hablar nuevamente con los trabajadores de reumatología, que hace un tiempito, no mucho, eh, recibimos aquí en la radio a la presidenta del sindicato eh, y a otra compañera, eh, concretamente hoy eh, la conexión es con Norma Sicari y con Gladys Riambau que pertenecen a la Comisión Interna de Reumatología y que nos venían a decir que otra vez había amenazas con que terminara desapareciendo reumatología. Pero parece que hay avances. Buen día, Norma. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Nosotros contentos y expectantes a ver lo que nos van a decir. Bueno, nosotros lo que tenemos para decir es que hubo avances que hoy por hoy podemos volver a usar el espacio del laboratorio, pero estamos alertas porque no está definido. Nos, por ahora no viene. Por ahora el laboratorio no viene. Norma, recordale a la audiencia, porque seguramente hay gente que no escuchó aquella entrevista, que era lo que iba a ir a reumatología y ponía en riesgo la existencia. Bueno, a reumatología iba a venir en un acuerdo de complementación un laboratorio oncológico, en el cual se iban a, a, a analizar muestras de psicoecolpología, en el cual iban a traer más de 127 artículos que no entraban en el espacio que ellos tenían previsto. Los claro. iban a ocupar todo, todo el piso. Sí. ¿Y eso hacía que servicios de reumatología no pudieran funcionar ahí? Por supuesto, nos sacaba calidad, nos sacaba consultorios, no nos permitía, iba a desaparecer en realidad reumatología. Claro, claro, otra vez esa amenaza. Otra vez. ¿Y ahora otra les vez dijeron que no va a ir? Nos dijeron que por ahora no iba a venir. Ajá. Por ahora. Pedimos para volver a utilizar el espacio, porque era un espacio que nosotros teníamos para hospital de día, donde los pacientes se dan, una, se dan este, una medicina biológica, y nos dijeron que sí, que por ahora lo podíamos utilizar. Ah, bueno, bueno, bueno, porque eso implica instalar cosas, ¿no? Sí, claro. O claro, sea que por ahora, instalado. sí, sí, sí. ¿Ustedes? Instalar fichas, instalar este, bombas, instalar muchas cosas para el paciente reumatológico. Claro. Volver claro. a su lugar, las cosas que estaban antes, ¿no? ¿Sos Gladys? Sí, soy Co Gladys. Bueno, bienvenida Gladys, también contanos lo que estabas diciendo. Claro, que lo que está bien explicando Norma es que se vuelve a instalar lo que ya estaba. Claro. Que es nosotros nos vamos por un espacio que nos sacaron. Sí, sí, era necesario sí. y que también iba contra nuestra identidad Exactamente. pero este, es volver a instalar lo que ya estaba ahí, no, respetar lo que ya teníamos nos imagina hay que ver que también esta resolución yo también pienso que, que tiene mucho que ver se dio en el marco del viernes, digo de unas elecciones, digo por eso hay que tomar todo un paréntesis, ah, sí. ¿no? Ah, sí, sí. El, el hecho de que digan por ahora también hace que ustedes queden atentos, por supuesto, mientras van usando el espacio y todo, pero atentos. Sí, por supuesto, este, atentos a la jugada, porque sí. como bien dice Lai llegan el marco de la, de las elecciones eh, hace como desconfiar un poco de sí. la resolución sí. Sin no duda. olvidarse que es un acuerdo de complementación entre ace la intendencia y el bps están los tres los tres organismos claro, claro y que hace es netamente blanco sí no sí, queremos claro. tocar la parte política pero es, es, es la que más llama la atención con todo lo, lo, con toda, con todos los institutos y los hospitales y todo que estamos en conflicto hoy por hoy por disminución de de todo no de los sí. servicios sí exactamente exactamente eh, se nota que ustedes están allí en grupo ¿no? están las dos sí. para hablar pero sí, hay más también. gente la oficina. Está, el... Está bien que se celebre esto, porque logran frenarlo, aunque sea por, de esta manera, ¿no? Como ustedes dicen, hay que ver, hay que estar atentos y ver, atentos a la jugada. Pero, sí. eh, cuéntenos sí. cuál es el espíritu de los trabajadores que escuchamos que andan por ahí también. Claro. claro. Los trabajadores están felices, Segur. están contentos, están contentos, porque... De, de pasar a prácticamente perder nuestro lugar de trabajo, nuestra pertenencia, como la sentimos todos, hoy tenemos una luz en el camino. Sí. La carcelera soy de nuestro instituto, figura, volvemos a casa, ¿no? Qué bárbaro. El libro vuelve a casa. Qué bárbaro, tenemos ¿no? una foto. Sí, sí. sí. Queremos, queremos transmitir a todos, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber venido a conocer el instituto, ver que no es este, un lugar donde se puede poner cualquier cosa. sí, Que hay que preservar, además. Hay que cuidar. Sí, hay que cuidar. Hay que preservar ese instituto. Ahora, está muy claro que si ustedes no hubieran alertado sobre el riesgo que se corría, hoy ya no estaba ahí reumatología. No, no. No, nosotros, mira, lo, lo nuestro es un peregrinar, ¿no? De hace muchos años. Cuando algo acá, porque nosotros estamos en un lugar donde es un complejo hospitalario, ¿no? Donde estuvo en su tiempo traumatología, donde está la facultad de odontología, donde está el clínica, sí. donde está el que es el instituto de higiene sí. cuando algo se está por cerrar nosotros sabemos que estamos atrás ah, entonces sí. salimos salimos y en ese salir venimos acertando hace tiempo siempre algo descubrimos que tienen para el instituto hoy por ¿Qué? hoy lo que ¿Sí? nunca igual de todas maneras, en estos tiempos que defendemos la institución, nunca estuvimos tan cerca de que nos cerraran las puertas como este año. Bueno. Eh, ¿Queda algo más para decir en este momento? No, quiero agradecer, agradecer a todos y saber que nosotros seguimos en la alerta. Ahí ¿no? está. Que seguimos con la misma consigna, ¿no? Que si nosotros llegamos a ver que que viene algo de ese laboratorio, nosotros acá nos encerramos. Bien, bien. Y les pedimos que nos avisen de cualquier cosa, que nos mantengan informados de lo que vaya sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las dos, a Norma Sicari y a Gladys Rianbau y a todos los trabajadores que están ahí en la vuelta. <risa> Gracias, gracias. Es un saludo. Bueno, gracias. mándenos una foto que se ve que está precioso eso ahí. Bueno, dale. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Felicitaciones, gracias. ¿eh? Gracias. Chao, chao.